De 0 a 2, Diario del, del futuro, futuro por Nacional Rock 24 minutos falta para la 1 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y María Florencia Alcaraz nos trae noticias policiales de este lunes que terminó hace un ratito Así es, una de las noticias de ayer y que seguramente, como decíamos, va a formar parte de las páginas de los diarios de mañana. Tiene que ver con un caso muy muy conocido, muy difundido, Eh, que provocó también mucha conciencia en lo que tiene que ver con, con los viajes y también muchos miedos con las chicas solas que andaban viajando tal vez por el norte se degeneró tipo una paranoia estamos hablando del caso de las turistas francesas dos chicas eh, de Francia obviamente que aparecieron el 29 de julio de 2011 sus cuerpos aparecieron en verdad en la quebrada de San Lorenzo un, un pueblo, una ciudad muy pequeña Muy cerca de la capital de la provincia de Salta Ahí encontraron sus cuerpos Estaban desaparecidas desde el 15 de julio Las dos habían sido violadas Tenían signos de violación tenían también eh, muchos signos de violencia, una de ellas había sido cortada, la otra muy fuertemente golpeada y finalmente baleadas las dos por la espalda. Eh, este caso, como decíamos, conmocionó a toda la sociedad en general. Hubo mucha movilización, sus familiares vinieron hasta acá y hicieron motorizaron muchos pedidos de, de justicia, y de investigación y de lo que se puede decir una justicia justa, porque ellos querían saber la verdad. No es que Estaban pidiendo penas extremas o algún tipo de, de locura que siempre pasa con cuando, cuando se sensibilizan mucho con estos casos. Eh, el juicio comenzó el 26 de marzo de este año, se llevaron adelante 34 audiencias allí en la sala segunda del Tribunal de Juicio de Salta y ayer hubo una sentencia, un veredicto por parte de los jueces que intervinieron en este caso. El título podría ser, para adelantar, es una condena y dos absoluciones, había cinco imputados por ese caso, cinco hombres, porque estamos hablando y esto también vale aclararlo, que en el caso de Cassandre, Cassandra Bouvier y Julia Mumi esos son los nombres de las dos turistas francesas, estamos hablando de un feminicidio, de un feminicidio porque los dos tenían signos de violencia sexual y de crímenes sexuales. ...asesinadas para, para callar ese, ese delito previo a, a, la, muerta, a la muerte. Eh, cinco personas, cinco hombres habían llegado condenados a este proceso. El tribunal decidió condenar a 30 años de prisión a Gustavo Lassi, que se entiende que fue él quien las ejecutó, porque una las, la escopeta con la que se dio muerte a las dos chicas era de su pertenencia. Además, él apareció entre sus cosas un bolso con una cámara fotográfica que era de las chicas que él después se la termina regalando a una exnovia y ahí también... Eh, se empieza a tirar de, de esa pista y, a, y aparece él como uno de los principales responsables. Eh, fue condenado, como decíamos, 30 años de prisión por eh, una serie de delitos porque se le imputó robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado y doble homicidio calificado. No se pudo usar lo, la figura de femicidio que está en el Código Penal, están desde 2012 porque justamente esto pasó antes de que se incorporara este ...esta figura a nuestra legislación, así que se imputó por doble homicidio calificado. Las otras dos personas que fueron condenadas ayer por este tribunal... Eh tuvieron la responsabilidad, según los jueces, de lo que es el encubrimiento, son Antonio Sandoval y Omar Pajarito Ramos, eran conocidos con ese apodo, estas dos personas ayudaron a esconder el arma a, a LASI, según los jueces, según la investigación, y otras tres personas quedaron eh, absueltas, eh, Dos, las otras dos personas en realidad que completaban a los cinco imputados quedaron absueltas dentro de este proceso, un proceso que tuvo una instrucción bastante polémica, no No sé si se acuerdan, pero vale recordarlo, que en su momento se denunció a premios ilegales porque algunos de los imputados, algunas de las personas que llegaron a juicio y que están eh, detenidas desde hace más de dos años, eh, denunciaron que ellos declararon haber formado parte de este crimen, de este delito, pero que habían sido torturados en las comisarías en las que los detuvieron. Así que también afuera de los tribunales, por parte de los... De, de dos de los absueltos que son Daniel Viltelaxi Y Santos Vera, los familiares estaban obviamente muy contentos y eran los más conmovidos y los más conmocionados eh, que se demostraban por fuera del tribunal. El padre de una de las víctimas, que era el único familiar que estaba ayer en, en la sala de tribunales, que eh, dijo, estoy conforme con el juicio, fue una sentencia justa, pero una condena no es una victoria. Esto no es un partido de fútbol. Este es Michel Bubier, el padre... de Casandre ella él tenía una postura y tiene una, una posición bastante diferenciada de la otra querella que representa a su mujer y sus hijos que habían pedido directamente perpetua para Lazi y para sus cómplices, él habla de que la cadena perpetua es eh, inconstitucional, de hecho en, su, en, el, en el alegato Su abogado citó todo lo que tiene que ver con la reforma del Código Penal y, y, y tuvo bastantes eh, apreciaciones con respecto a esto, a decir que ya una condena de 30 años en la justicia que tenemos hoy en día es una condena a perpetua para una persona que... Eh, pasó casi los 40 años Ya es toda su vida detenida Y si, y si no se cumple Lo que es el, el principio de resocialización Que es para lo que está en las cárceles Esto va contra nuestra Constitución El padre de, de Casandres Se convirtió directamente en un, en un militante De todo lo que tiene que ver con la justicia En el norte argentino Porque eh, también empezó a promover Todo lo relacionado a la, a la policía Judicial él da cuenta de estas torturas que se cometieron durante la instrucción de hecho las resaltaba y entiende que esas personas que llegaron al, al banquillo de los acusados dos de ellas al menos eran inocentes y habían confesado estos crímenes bajo tortura así que me parece como destacable para, para cuando el dolor atraviesa mucho a los familiares y no, no les permite como diferenciar o poder ver y necesitan tener un culpable necesitan tener a alguien sentado allí Y, y responsabilizar, responsabilizarlo, obviamente, de algo tan terrible como, como lo es el asesinato. Este hombre pudo diferenciar y hacer la, la diferencia de, de que sea justicia y que se conozca la verdad con lo que pasó con su hija, ¿no? Bien. Eh, eso me, me parece como para destacar. Otra de las cuestiones que queda es que no se sabe completamente la verdad, y esto también él lo decía porque lo eh, se habla de que una sola persona no puede haber cometido este crimen. También en su momento, desde el comienzo de este caso, se habló de lo que es la complicidad política. Y allá en el norte, que se estaba tratando de. ocultar y de y de no dejar de ver lo que estaba pasando realmente y que había más personas implicadas hablaba de una fiesta hay como muchas líneas de de investigación con esto y algunas eh, directamente apuntaban a, al gobernador de Salta Justamente ayer aparecían en en las calles de Salta pintadas, o sea, las paredes aparecían pintadas y decían eh, Uruguay que hiciste con las con las turistas, Decimos que nos qué pasó con las francesas y esas pintadas curiosamente después eran inmediatamente tapadas por una camioneta, una traffic. Que no una, una camioneta 4x4, en realidad que iba, que se bajaba alguien y tapaba esas pintadas, las tachaba con, con otra pintura por arriba. Obviamente hay algo más allá, hay algo que, que no se va a conocer, porque el juicio en realidad terminó. Ahora, obviamente, se va, se, se va a apelar esa sentencia, porque son todos los, los procesos judiciales que pasan siempre, los acusados. generalmente eh, tratan de presentar recursos que, que revoquen lo que lo que decían los jueces y poder zafar o estirar un poco más el tiempo, pero las pruebas que hay hasta ahora solamente acusaban, inculpaban a estas cinco personas que llegaron ayer al, al banquillo de los, de los acusados, así que es muy difícil que se sepa realmente qué, qué pasó con las chicas, que se termine de completar todo el rompecabezas de... De este caso, lo cual es muy complicado sí, Como pasa muchas veces en este tipo De crímenes Donde se demora la resolución Y termina quedando siempre la duda de si lo que la justicia terminó señalando es realmente lo que ocurrió o simplemente una parte de la verdad o, o algo totalmente tergiversado. Sí, mucho de esto tiene que ver, esto que, que pide el padre de Cassandra, que tiene que ver con una policía judicial, una policía que vaya por fuera de, del... de las fuerzas de seguridad que muchas veces está autogobernada o quiere conseguir eh, el típico perejil o alguien que se que haga responsable de lo que pasó y eso se resuelva y se mueva rápido porque mucha gran parte de la mala investigación de un principio de la instrucción no la tuvo la justicia que en este caso, eh, como decíamos, es, es al menos ejemplar cómo pudo... dividir las aguas y no culpar a todos todavía no se conoce el fallo completo se va a conocer en unos días porque Solamente circuló como un adelanto del, del veredicto en el que se pueden leer y conocer las penas, pero no los argumentos, no están todavía disponibles. Pero, como decíamos, gran parte de, de la culpa de todo esto la tuvo la, la policía en un principio en, con, con lo que fue la instrucción, que es la que le lleva las pruebas a la justicia. Y si esa policía que, que va y busca pruebas y que investiga lo hace mal o lo hace rápido para poder resolver... las cosas con mayor celeridad y tener un caso más cerrado eh, eso hace mucho más complicado todo así que como decíamos eh, los crímenes de estas dos chicas que eran dos estudiantes una historiadora Eh, la otra antropóloga eh, estaban eh, paseando estaban haciendo turismo pero también estaban investigando y trabajando se habló también que ellas dos estaban otra de las hipótesis que circuló de los mitos que ellas estaban justamente investigando algo que tenía que ver eh, con la distribución de algún dinero oficial Eh, en relación a tierras, entonces eh, también este crimen eh, era para callarlas. Hay un montón de. un montón de mitos y un montón de cuestiones dando vueltas que eh, pueden ser teorías. Pero también eh dieron vueltas alrededor del caso y embarraron muchas veces la cancha de lo, de lo que pasó. Un libro interesante para recomendar que no tiene que ver estrictamente con el caso, pero sí fue el disparador para que él lo escribiera es el libro Las Extranjeras de Sergio Holguín que habla de, habla de dos turistas, no son justamente francesas, tienen otro origen, pero que también son asesinadas en el norte, pero que él tomó como referencia el caso de estas dos chicas francesas para poder escribirlo y, y también de desnuda y destraba todo lo que tiene que ver con los hijos del poder, como pasó en Catamarca con María Soledad, como sí, sí. pasa eh, en otras provincias, no me gusta decir del interior del país, pero sí de... A, de distintas provincias del país, que se va cerrando, el caso se va haciendo más chiquito del círculo y no se deja pasar la información y no se deja eh, transparentar la verdad. Así que para, para redondear, si no lo escucharon, si no lo siguieron y no, no se enteraron qué pasó, ayer hubo una sentencia para lo que es el caso de las turistas francesas, estas dos chicas Eh, que fueron asesinadas en el 2011, una condena a 30 años, una condena bastante importante y dos absoluciones, me parece que el ojo hay que ponerlo en estas dos absoluciones que eh, eran dos personas que no había demasiadas pruebas en su contra, siempre había sido muy flojo todo lo que los había llevado a, a ese lugar y justamente la familia de ellos, los familiares Eh, agradecían al padre de Cassandra que era el, un, el único familiar como decíamos que estaba ahí ayer porque en su momento también y un dato también de color para sumar él le había pagado a los abogados a estas dos personas que estaban eh, ahí eh, acusadas por la justicia eh, de haber asesinado a, una, a su hija Así que también es para resaltarlo y me parece que eh, la linterna hay que ponerla ahí en cómo la justicia pudo separar eh, una mala investigación y en, un, en una sentencia resolver que había un responsable, dos cómplices y dos personas que eran inocentes.